Hola maestro, ¿cómo está? Buenas muy tardes. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Estamos tomando un? Rico café. Estamos escuchando una versión la semana anterior. Tuvimos aquí de invitados a los Tropical Yeah, que recién este, Meche ya me dijo que ya salió... Su nuevo video, que oh, se llama... Sí. Andamos Ready. Andamos Ready, o sea, cuando... La verdad es que superó mis expectativas. Uh -huh. Muy bueno el video, eh, salen los homies uh -huh. eh, bailando de Gavilán. Uh -huh. Tremendos, guapísimos todos. Cumbia rebajada, estilo, estilo Colombia de Monterrey. Sí, y, y sabes, tiene unos... Eh, la canción tiene unos cambios de, de ritmo. Muy buenos que te hacen ahí como. Eh, te manda un, un mensaje, entendí yo. Eh, que, que de repente juzgamos a las personas por cómo se ven. Ah, ¿no? Eh, por ejemplo, <risa> eh, si, si tú hablas de un cholo, a tu mente normalmente viene pelón y tatuado, dice la canción, ¿no? Entonces. Eh, lo juzgas porque es un delincuente, porque se droga, pero realmente no conoces a la persona. No. Entonces pues hay que eh, intentar a partir de hoy no juzgar eh, antes de conocer a la persona. Sí, pero de hecho aquí el delito de deportación de cara, ¿no? <risa> sí, también aquí lo aplican mucho sí no hay, hay que intentar eh, primero conocer a las personas y ya después decimos bueno si me gusta para que me acompañe en la vida o no me gusta y me retiro no pero es es muy padre conocer muchas personas y a ellos yo los felicito a Tropical porque de verdad hicieron muy buen video muy bien producido eh, ya tú me dirás después en dónde es donde está grabado. Pero por ahí se los vamos a dejar en la página para que ustedes lo, lo disfruten también. Y se hagan seguidores sí, de Tropical. Hay que consumir lota, Pati. De hecho, ellos van a estar el día... Este viernes. Este viernes, ahí en el tren. Nosotros nos vamos a dar una escapada y sí. vamos a salir volando. Por eso estamos trabajando arduamente ahorita Ajá. para el viernes poder estar libres y estar ahí con ellos. Y vamos a comenzar a trabajar en esa coreo de hacer una contradanza con la cumbia. Sí. Para que después los vean los... Tropical, ya. Yeah. <risa> sí, pues el día de hoy, maestro Precisamente comenzamos con esa cumbia, ¿no? Porque queríamos traer a la, a la mente a, a nuestros amigos Bueno, es que de hecho Colombia y México tenemos una De hecho parecemos como el mismo pueblo, ¿no? Tenemos muchas costumbres muy similares Música, por eso hay tanta identidad con el pueblo colombiano Y también es así que una de las cosas que Que nos llegó de Colombia fue la cumbia Y la cumbia ha sido parte ya como del ADN de los mexicanos, porque en todos lados bailan cumbia. Y fíjate, en, en el territorio nacional, en, en cada lugar la bailan de manera distinta. Ah, yo te iba a preguntar eso. El, el, ahí en el video se ve que andan bailando eh, los chicos, así, bailando de, de gavilán. ¿Qué es eso? ¿Por qué le decimos así? Porque bailan como un gavilán, pero si te fijas, tiene la connotación de que lo hacen como girando en una rueda, ¿sí lo notas? Sí, ah, de hecho sí. están haciendo círculos también. Es entiendo? que de manera inconsciente tú te vas a la rueda a girar, porque la rueda es la energía y es, y es el origen de, de, de la contradanza. La contradanza, hay que recordar que es una... viene del vocablo de country, de country dance, que eran las danzas campesinas. Yo me acuerdo que una vez yo estaba viendo una, una, un documental de, de Jung... Carlos Gustav hizo una serie de viajes como, él no era antropólogo, era, era psicólogo, pero hizo un, tra un trabajo donde recorrió los pueblos tanto del África como aquí en América, en, en América eh, sobre todo en el norte, en, en Estados Unidos, y él grababa los, eh, espero que lo, no, no recuerdo el nombre del video, y están bailando los grupos de, de indígenas, Naturales del norte en Estados Unidos uh -huh. Y andan bailando Alrededor de la, de la jogata Y andan bailando de gavilán ¿Ah, sí? Si tú los ves Nomás ponen una cumbia están bailando de gavilán ah, okay. Entonces lo único que hace es reproducir Porque hay una impronta En tu cerebro que cuando tú naces Ahí está ya ¿Sí? Sí. Ahorita anda mucho de esa boga de, que, de la neurodescodificación de todo ese rollo, bueno. Jun ya habrá hablado de eso, ¿no? Pero él nos decía que cuando nosotros nacimos tiene una lógica científica y hay una información en tu cabeza, ¿sí? Entonces, pues, de repente, no seas, eh, nos, ha, nos ha sucedido con el mentado de Jabú que dices, ah, yo como que ya estuve aquí o esto ya lo vi, pues a lo mejor tú no, pero uno de tus antepasados. Ya estuvo ahí, entonces lo único que hace es como recordarlo Porque hay una información previa en el cerebro Y porque estamos todos unidos, ¿no? Sí O sea, estamos ligados Sí, sí, de hecho sí Pero aunque a veces la, nos, nos separamos como Pues bueno, como la que es la trampa Luego nos comenzamos a hacer clasistas Y luego que este no es Que este eso? parece cholo Y luego que baila mega vilán Y que no te juntes con ellos y bueno Porque te va a llevar el coco. Sí, es cierto. Eh, es, es triste, pero... A veces los delincuentes bien planchados, bien peinados y de cuello blanco... Ah, ah son... Ah, los de cuello blanco son los peores. Son más... Ajá, son más de temer. Pero los de cuello blanco sienten que ellos están medrando, corrompiéndose, pero sienten que es su patrimonio. Claro. Entonces ese no es un delito porque eso los beneficia a ellos. Claro. Sí. Pero entonces ya perdimos ahí la ese ligue, porque entonces nada más jalo el agua para un solo lado y uh -huh. los otros no me interesan, ¿no? Voy a, a, a cuidar lo mío y, y el otro que se quede. Se me hace recordar de, un, de una tira cómica de, ti, de Trino en Mafalda, uh -huh. donde le preguntan a, a Susanita que ¿qué opina de la propiedad privada? Uh -huh. Entonces en otro cuadro se ve que ella tiene todas sus cosas en un rincón y dice, ¿depende de la propiedad privada de quién? <risa> claro, ¿Es la tuya o es la mía? Exactamente Entonces ya te puedo dar mi opinión Ahora sí Ay caramba, pues ¿por qué trajimos tanta música colombiana Bueno, lo no, que pasa es como... que Colombia está transitando por primera vez Desde que yo tengo uso de razón A, una, a un nuevo modelo, pues, nos, pues esperemos que económico Porque se fue por la izquierda ya, ¿no? De hecho es un icono, como aquí en México Nos estudió con López Obrador Allá en Colombia llegó Gustavo Petro Presidente recién electo en Colombia que tiene una particularidad porque Gustavo Petro viene de la guerrilla él era parte del M-19 el M-19 bueno, a lo mejor esto que voy a platicar más de alguno ya lo vio porque ahorita como está muy en boga las series de narcos que si Pablo Escobar esto que si Pablo Escobar lo otro entonces hay, hay algunas sagas de la serie donde sí, pues, este, sacan... Artes de la Historia de Colombia. Uh -huh. Entonces, en ese en en el, eh, en ese entonces, Gustavo Petro pertenecía al M-19, que era un grupo guerrillero. Y ellos se hicieron muy famosos por la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya se acordaron sí. un poco. no? Hay unas tomas ahí en la, en la red, lo ven, donde entran los tanques, el M-19 toma el palacio. Y en la serie nos hacen querer ver como... Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero... Bueno, cada quien lo ve como quiere como que era un acuerdo entre el M-19 la guerrilla y el narco uh -huh, sí. porque estaban en ese entonces los acuerdos para la, la extradición, estaban tratando de parar la extradición de los narcos a, hacia Estados Unidos uh -huh. entonces eh, ahí lo venden como que era un acuerdo entre, entre los narcos uh -huh. y el M-19 para que ellos destruyeran los documentos, los archivos criminales de, sí. los, de los narcotraficantes, okay. para que no fueran extraditados Pero los argumentos que parecen más reales del M-19 era que el, el presidente Betancur, que había llegado al poder y ellos también tenido mucha ilusión porque era un presidente así como Bonachón, como el abuelo, una persona mayor. Y Belisario Betancur no cumplió los acuerdos de paz que se habían firmado. Sí. y un, Era como algo así resumiéndolo como aquí la repetición de las tierras y el, el combate a, a los latifundios, el combate a las drogas incluso, a las drogas ilícitas. O sea, más que nada el NEM19, más que estar aliado a los narcos, combatía el de que eh, eh, se, se traficara o, o, o el negocio de las drogas ilícitas como era la cocaína. Entonces, el, el, la, la, la intención o el... O el El mayor del asunto fue que el M-19 Toma las instalaciones para manifestarse En contra de la falta de los acuerdos de paz De Belisario de Betancur Ah, ok Entonces es, es muy significativo Que dentro de ese grupo Petro, estoy seguro que no estuvo en la toma Pero era parte de, del M-19 Porque en Colombia había desde los, los guerrilleros Los paramilitares y, O sea, es un caldo de cultivo, ¿no? Porque siempre han tenido ese problema. No sé, porque ahí se, se da mucho la droga, no propiamente en Colombia, sino sobre todo en Perú, porque se dan las partes altas. Y curiosamente ahora un ex es, un guerrillero... Llega el poder. toma el poder, como sucedió con Bachelet en Chile. Uh -huh. Pero ahora las expectativas son muy grandes, ahora a ver, ¿Sí? a, ver, a ver a ver qué pasa, ¿no? fue supongo una mayoría tremenda, pues fue como el cincuenta y tantos por ciento creo de las votaciones, los pues que sí. entonces como ves pues, hay un vínculo de los colombianos y también como que nos parecemos en eso, ¿no? como que a ver ya llegó, como aquí después de tantos años llegó López Obrador, ya llega Petro es un tipo que es de tiene raíces italianas pero de ahí el apellido el Petra. apellido Ajá. sí pues mira hay que esperar a ver a ver qué tal porque es cierto a veces en lo que están tomando el poder prometen uh -huh. muchas cosas no y ya al final de cuentas cuando llegan pues a veces ya deben favores tienen que cubrir ciertas situaciones se les olvida algo de lo que eh, prometieron en el camino, pero ojalá que sea para el bien de Colombia. Sí, ¿no? pero Petro, no creo que no. No. <risa> no. Qué bueno. <risa> porque bueno. al frente de todos ellos vienen de la guerrilla. Es una, es una cosa muy dura, ¿no? Sí. Porque a lo mejor el que no ha estado preso y menos. Tú imagínate, Porque él él, él estuvo preso? Mm. Porque lógico los, los detenían y no crees que les daban dulces. No, claro. <risa> les daban unos dulces golpes. Sí, pero a ver, vamos mm. a, a, a un poquito de musiquita para que. Sí, oye, nos están escuchando desde Vallarta, nos mandan saluditos. Ah, de Saludos hecho. Para allá, Angelito y a, a Nati. A una compañera colombiana, de hecho, ahí están los nexos de México-Colombia, ahí tenemos a Nati. En el amor. En el amor. <risas> de la vida y del amor. Ah, pues mira, vamos a, a haciendo recuento, un poco de recuento de la música colombiana. Vamos a escuchar a Son de Cali con esto que se llama Y entonces te va a gustar vamos a empezar así como de lo más leve allá rapidísimo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 te encantarán. ¿Qué tal, maestro? entonces... ¿De qué vale? Oye, pues estamos platicando con Angelito. Fíjate que ellos allá en Puerto Vallarta van a tener una presentación. Eh, es la primera presentación que van a tener de Rueda Casino. Eh, les pidieron que hicieran esta demostración, esta presentación. Y pues es... Pura gente que nunca había bailado, que estaba aprendiendo a bailar, que menos había hecho presentaciones así como con tanto público y solicitados, ¿no? Entonces hemos eh, estado viendo tú y yo los avances que han tenido y dice Angelito hey, que ahí van, o sea que ya en este próximo video que nos van a mandar ya está todo súper cuadrado, súper bien hecho. Ya ellos están mucho más relajados, pobrecitos. Te espero. Eh, E -e ese maestro angelito de repente ahí se anda desesperando un poco. Sí, no, lo lograron. Te de ser chi. No, es normal. Es que cuando, cuando tú estás a cargo de un grupo, oye, pues quisieras que todo saliera perfecto y, y de repente eh, a lo mejor, eh, no sé, algún regaño de más. Pero, pero no, yo lo felicito porque ha llevado este grupo muy bien, con ayuda de Nati, obviamente, súper bien. Es la que baila más bonito de todo el grupo Es el dúo México-Colombia Sí, exacto Y nos platican que esto va a ser el primero de julio Y el 3 vuelan a Colombia uh -huh. Y que allá van a estar todo el mes de julio Van a ir a, a ver a Habana de Primera Y van a ir a conocer Cali, maestro Cali Pachanguero Exacto Van Así. a ir a ver a Son de Cali A ver, ¿cuándo se nos hace ir para allá? Sí, es que es un pueblo bien bailador Porque tiene que ver el clima, el clima influye uh -huh. De hecho, el sonido de la cumbia que viene siendo el, el, el, el, el güiro. Uh -huh. Te fijas cuando, si, si escuchamos cuando lo suenan, sí. es como un vuelo de pájaro. Cuando comienza a iniciar su, a emprender el vuelo. Uh -huh. Sí. Entonces, pues qué padre que se vayan para allá. Porque ah, volviendo a la Colombia, que somos tan hermanados. Dicho los, los bueno, aquí hemos, yo ahorita recuerdo tres grandes escritores colombianos que hicieron su carrera aquí en México. El, el, claro, primero está el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Eh, bueno, afortunadamente nos tocó conocerlo. A mí, bueno, a mí me tocó conocer a García Márquez, también a Álvaro Mutis, a Meche también. Sí. Porque una vez vino a dar una, un, un taller-conferencia aquí en el Museo Regional. Sí. Y todavía nos casábamos, pero andábamos ahí de novios y dije, ah, vamos, Meche me acompañó. Sí. Y dije no va a querer. Creo que si sí era yo. ¿Sí, quién va a ser ese y ese quién es? Ah, pues es pues, Es un escritor colombiano que tiene una saga muy padre de Macroll el Gaviero. Sí. Que es una saga de, de novelas de él que Macroll es un uh -huh. tipo que anda eh, por los puertos del mundo en un barco y se llama el Gaviero porque saben por qué es el Gaviero porque saben lo que es una gavia. Explíquenos ah, más. En el barco pues está la parte alta donde se subían. A ¡Ah, tierra, tierra la vista! Y le llaman gavias porque ahí andan volando las gaviotas. ¿Se Cuando van llegando, vas llegando a un puerto y ya comienza a ver vida, comienzan a salir las gaviotas y dice, ¡ah, ya vamos a llegar a tierra! Y salen las gaviotas y andan uh -huh. volando sobre la gavia. Uh -huh. Y el personaje es Macrola, el gaviero. Es una saga de novelas y este, de Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, y, uh -huh. el que llegó a ver eh, alguna vez. La serie norteamericana Que es en blanco y negro Que a mí me gustaba mucho Que era el Gnez Los Intocables Hay un tipo que hace una voz en off Y corre el año de 1900 Tanto en la ciudad de Chicago Frank Nitti Él es Álvaro Mutis entonces También él hizo carrera en México Y el último que yo recuerdo fue, Es este, Fernando Vallejo Él vive aún No sé si han, alguno ha leído La Virgen de los Sicarios O tiene un libro que también es muy conocido que se llama La puta de Babilonia. Sí. Que, bueno, es pues la iglesia católica, y ahí es una descripción. Él es, un, él es un especialista en cuestiones religiosas sí. y él siempre invita a debatir, pero casi nunca le vas a ganar, ¿eh? O sea, si quieres debatir, encuentra cerca de. Pues es como una enciclopedia, ¿no? Como que traes la Biblia y todo ese rollo grabado uh -huh. en el cerebro. Y ese libro es, son los libros más significativos de César Vallejo. Uh -huh. Entonces, y él, está, y él también su vida y su, su obra la ha desarrollado aquí en México. Y de artistas de plástico, pues está Fernando Botero. Sí. El que hace las figuras gorditas. Sí. <ríe> porque le entran duras las pupusas, yo me imagino no, a le llaman arepas arepa. perdón, las pupusas son en Salvador sí, Sí, me imagino que las figuras de Botero le entran duras la arepa ay, qué rico, sí, porque de hecho en, en todas las series colombianas es algo, sea o no sean de narcos, siempre las arepas salen mencionadas, uh -huh. ¿no? sí Pero ahora vamos a escuchar un poquito de más, música más. para que se pongan a bailar allá en, en Vallarta. Ahora vamos a escuchar a, a Joe Arroyo, que es ah. alguien también como un ícono, ¿no? Sí. Eh, que él tiene cumbia, sí. a, hace versiones cumbia y hace versiones salsa. No salsa. Muy buena, la verdad. Bueno, vamos a escuchar ahora una bastante buena para bailar que se llama Pal Bailador. Pal Bailador.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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existo. Visítalos. Regresamos, maestro. ¡Qué buena Ay, canción! Para el bailador, sí. Tenemos mucho que no escuchábamos aquí. Uh -huh. eh, bueno, tampoco lo hemos bailado en la Academia Yo Arroyo. Uh -huh. La que se baila más es la de No le pegue a la negra, ¿no? No <risa> le pegue a la negra, Es como el clásico. Pero bueno, Yo Arroyo, desde la cumbia a, a la salsa, le pega todo, ¿no? Sí. Y de hecho, una de las cosas que no sé si han notado... Eh, en Colombia se dio en, en la, la salsa más bien romántica, ¿no? Sí. De hecho, hay todavía unos puristas o que tienen como una ideología de la salsa, pues, ¿no? Que dicen que tienen que ser la salsa, le llaman a ella la salsa brava, la salsa dura. La que, salsa gorda. La salsa gorda, no sé a qué me refiero, no sé si se refieren a... ¿Algún cantante en especial? No es que le digan la gorda no sé. Pero más, bueno, yo entiendo más o menos cuando escuchando la que se refieren a, a la salsa que va a estar más alineada, más alineada con al latin jazz, ¿no? Y a las, a las letras un poco más, más eh, de conciencia social, así como tipo Rubén Blades. Más la percusión africana, pero ellos le dieron bien al, al clavo al, al meter la, las letras... En la, en la décima detrás más bien que tiene que ver con el amor y tú, con las cosas cotidianas más sí. más light like, si tú quieres no pero a mí es, todo cabe no T todo me gusta y se me hacen muy bailables curiosamente porque sí. mantienen como un el tempo de una manera muy muy equilibrada sí. y a veces en la mentada salsa gorda no hay unos cambios tremendos no sí es difícil gente que de le bailar. Gusta eso. Pues para todo hay gusto, ¿no? Pero... A mí sí me gusta, la verdad. Es que sí me gusta, pero terminas más cansado. Sí. Y bailar una así donde va así como todo el flow tranquilo. Sí, La disfrutas el amor mucho. y todo ese rollo, pues se me hace muy padre y pienso que los colombianos le llevan a clavo con eso. ¿no? Sí, tienes chance de platicar, de adornarte, de descansar, de... hasta de pensar qué paso mm. le vas a mandar a ella, ¿no? Sí, porque también allá es un crisol de, entre gente de, de del África, que llegó mucha gente del África y es una zona... Pues tropical, en la orografía y es, son puras, la verdad son puras montañas, uh -huh. todos son, suben y bajan, por eso sí, hay tanto ciclis, ciclismo, de hecho, sí. en Colombia el, cicl Ay, el ciclismo es el deporte por excelencia. Sí. Yo en particular, como soy aficionada al ciclismo, pues yo, yo los veo, ¿no? Desde Nairo Quintana y bueno, aquí lo, bueno, si está escuchando a Adrián, nos saludamos porque de hecho a su hijo le puso Nairo, Nairo, Por sí. Nairo Quintana, ¿no? Sí, sí, sí. Urán, el toro de Urrago y. Me lo y sé buenísimo. porque me gusta el, el ciclismo profesional. Sí. Y los colombianos son los representantes de América, pero tiene que ver con su oro, oro, eh, la orografía de ahí. Y ahorita también está el, el ecuatoriano Richard Carapaz, pero también viene de las montañas. Entonces ah. ellos, por la condición... Y, y hace mucho calorcito, y hay mucha población de origen de color, porque llegaron muchos, muchos esclavos allí. Y en Colombia también hay mucha, hubo mucha migración de, de los, de los rums, uh -huh. que vienen siendo los gitanos. Ah, de sí. hecho, en Cien Años de Soledad, cuando leemos la novela, ¿cómo llegaba, eh, los gitanos llegaban a, a Macondo. Uh -huh. Melquiades, el gitano. sí. Cada año llegaban a las fiestas de Macondo y, y la gente sabía que llegaba Porque comenzaban a escucharse Los sonidos de los pájaros Y llegaban las caravanas de gitanos Encabezadas por Melquiades uh -huh. Y cada año Llegaba con, con una novedad ¿No? Como el agua que quema Ahorita me estoy ah, acordando sí. Entonces y ya se ponían en la carpa Y la gente iba, iba y pagaba por, por ver el, el agua que quema, que era el hielo Sí ¡Ja, <risa> ¿Qué más? ¿Sí? Pon la mano ahí y verás, si no, póntelo en la cara y ya estás. Sí, se sí te entonces sonra. realmente ahí hay una gran este, migración que después ya dejó de ser gitano, porque nosotros los conocemos como gitanos, uh -huh. a los Rums. El término gitano parece que viene, los españoles les pusieron gitano por egipto, porque ellos dicen que vienen de Egipto. ¿Ah, sí? Sí, entonces Eso no sabía. E egiptano, entonces Y de ahí se derivó en gitano, pero ellos son Rums y ahí pues, ya se integraron a la, a, la, a, la, a la vida colombiana, ya no como rooms y tengo entendido, espero no equivocarme que son los paisas ¿ah sí? Ajá. Ah, son blamullos okay. para el bla bla bla y para el negocio ah ok oye, dice Angelito que, que a él le consta que las montañas están llenas de ciclistas sí ¿cómo no? dice que ayer lo ha tocado ver y que ellos entrenan normalmente en Boyaca ajá eh, dice el lugar donde se hizo la arepa más grande del mundo que fue Recorguines. Guinness. Sí. Ay, qué rico. Bueno, oye, y pues hablando de, de verdes, vamos a, a ir un poquito aquí a, al corredor más verde de todo Jalisco. que es el corredor? Sumarte. Sumarte, maestro? Uf, me quedé dormido casi. <ríe> Fíjate que este, este fin de semana van a tener muchísimos talleres, muchos enfocados a niños, pero también tienen para adultos. Mira, eh, uno, bueno, también para niños, ¿por qué no? Vamos a aprender a hacer mermelada artesanal. Oh, ¡Órale! Riquísimo que, que va a estar esto, es este sábado de 12 a 1 de la tarde, tiene un costo de 100 pesos. Y te van a dar los ingredientes, la receta y obvio pues la degustación. Sin azúcar ni espesantes. Mm. ¿Quieres iniciar un negocio? Es muy buen negocio. Nosotros claro en algún sí. tiempo nos dedicamos a hacer mermeladas. Un por muy rica. Era sí. base de chía. ¿De chía, sí? Como espesante. Oh, la de frutos rojos. Sí, aparte la chía te da una energía tremenda. Sí. Era lo que usaban sí, nuestros sí. ancestros cuando hacían grandes, las largas jornadas con sus puñitos de chía. Sí, la verdad es que sí, aparte ayuda. Ajá. Oye Y luego también van a tener uno de algo que no sé si tú sabes lo que es. Se llama Taller de Coquedamas. ¿Sabes ah, lo que caray, es eso? No, Ah, maestro, hasta que le gano una. ¿Es una dama <risa> que se llama Jorge? No, no, este taller va a ser impartido por Jesús Guevara. Eh, también tiene un costo de 100 pesos. Eh, tiene cupo limitado y también es eh, una hora de duración. Eh, a las 12 también comienzan. Ah, se van a empatar los dos talleres. Oh, eso está mal. ¿Qué tal si quieres ir a uno o al otro? ¿Pero qué son las coquedamas? Eh, las coquedamas son eh, unas como especie de macetas uh -huh. que se hacen a base de fibra de coco. Wow. Entonces, de hecho, si tú ves la, la fotografía, se las vamos a, a dejar ahí en el. En el... En la ah, página para que la vean Entonces coque viene de coco Exactamente Ajá. Y nos están diciendo ahí nuestro, nuestra corresponsal del corredor Sumarte Que es Adriana Rangel nos está De carnívora Rangel Exactamente nos está diciendo Dice se hacen con fibra de coco o espagrum Espero haberlo mencionado bien O espagrum o esfagrum Algo así Ya ella nos corregirá cuando nos vea Y también, Xochitl nos está mandando que vamos a tener para decorar una galleta, aprender a crear eh, masa eh, para hacer, supongo que es algo así como plastilina. Vamos a pintar. Eh, ¿Qué más vamos a hacer? Eh, bueno, no sé, diferentes manualidades. stickers Ah, yo voy a hacer stickers caseros. A ah, ese me gusta. Y me dice Adriana que sí si se dice Esfagrum, perdón, oh. completamente perdida yo. Pero bueno, les recordamos que este corredor está ahí en Avenida México casi esquina con Chapultepec, donde está la monota, exactamente, bueno. tristemente, así le decimos, y pues muchísimas actividades, aparte de alimentos muy sanos, eh, todo muy cuidado, muy higiénico, y, y la verdad es que es un ratito ahí que puedes ir tú, un ratito que llegas 15 minutos y te quedaste 3 horas y sales uh -huh. con tu montón de compras, de eso plantas. es buenísimo, Sí, hay que, hay que consumir lo local, hay que ser respetuosos de los productores. Fíjate que hoy en la mañana estaba leyendo un artículo muy interesante donde dice que eh, cuando tú le vas a comprar a alguien que se llama productor artesano, tú llegas y le dices, ay, qué bonito, ¿y en cuánto me lo deja? ¿No? Siempre llegas y andas regateando el trabajo de los demás. Pero que si tú te vas a una tienda departamental, no bueno. O sea, ahí pagas lo más carísimo del universo. Porque aparte de todo, vas a decir, ah, es que lo compré en tal lugar. Y me ¿no? costó tanto. Y me costó tanto, pero lo valgo. Entonces. Eso está, yo lo veo bastante equivocado, erróneo. ¿Por qué? Porque precisamente al que tienes a un lado que está intentando sobrellevar su negocio, no deberías de decirle, oye, ¿y en cuánto me lo dejas? Ay, porque tan caro. Ay, y agarras la cosa. es lo ay, menos. Está tan sencillito. Está tan ay, se, se pasa. No, al contrario, debemos de apoyarnos y hacer estas redes sociales entre nosotros. Que este dinero sea entre nosotros, ¿no? Porque se lo das a una tienda que no paga impuestos o hacen lo posible por no pagar, ¿no? Y, y uno que está aquí cumpliendo bien y la gente ah, claro, bien te sale con... Ay, qué padre, pero... ¿Y, y cuánto es lo menos? Eso no, no Fíjate, está bien. Fíjate, un consejo que yo les doy, cuando alguien les presuma, ah, mira, esta playera me costó tanto, tú dile, sí, como cuántas horas de trabajo, para Exacto. que se ponga a pensar y decir, ah, caray. Exacto. O sea, vale la pena tantas horas de tu tiempo para esa camisa. Sí, sí, la no verdad. Trae, trae de Exacto, no es cierto, Mira, es cierto. Bueno, aprovechando, es como aquí estamos en una librería, yo les voy a recomendar un libro que tiene que ver con eso. El hombre unidimensional de Heber Marcus. Léanlo, les va a servir mucho. A okay. lo mejor les va a cambiar la perspectiva de las cosas, del consumismo. Okay. en occidente oye y también ya me corrigió Ángel que no se dice Boyaca se dice Boyacá. Boyacá. ande. avísenme antes de decirlo hombre pues oh. oye ando uno aquí quedando mal <risa> otra cancioncita maestro a ver échale lo bueno es que estamos en vivo aquí con el buen Chuck hoy no te saludamos verdad Chuck Pero el chak está bailando. Sí, y está cantando. Eso Girl. Es muy bueno. papá ah, bailador. Y luego a nuestro mejor barista, maestro. Ah, sí. Ixba. Al buen Isma, que que dejé, les platico un día ni siquiera nos avisó y que llegamos y tenía el cabello corto. Sí, chachita te cortaste el pelo. Oye casi nos da un infarto de verlo pues qué le pasa. Pero pero sabes qué yo puedo decir en su defensa que se ve guapísimo. Ah María, se por eso. Se ve muy bien. Bueno eso es algo subjetivo. Ah. Maestro, mejor vamos a escuchar Otra canción, sí. le parece sí. Ok, vamos a escuchar al buen Grupo Galé Con esta canción Ahí está que la se canción, llama... la música que te digo La salsa romántica Sí, ¿no? de bailar así romantiquito Ok, vamos a escuchar al Grupo Galé Con El Amor de Mi Vida Por eso a mí el Grupo Galé me gusta sí. Como si te di mi vida Te marchas y me dejas una herida alma mil y todo lo que te entregué en mis brazos fuiste todo para mí fuiste alegría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 Ay, maestro, gracias que me encanta oye eh, yo creo que un día deberíamos de hablar así ya seriamente en un programa sobre esto de las series colombianas estábamos eh, hablando yo a, a su favor digo que de repente en las series colombianas que tratan sobre narcotráfico te muestran un poco de la historia del país también no como cómo se van ligando unas cosas con las otras pero tú me estás diciendo que quitando las series de narcos Las series colombianas no te gustan, ¿por qué? Porque pues es que de la nada se encueran. Pues. <risa> Yo quisiera más bien un guión donde me platicaran una historia, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, como que es como que yo le quitara cinco capítulos de Ajá, eso, porque de, de, de repente eso. son 20 capítulos, pero como la mitad tiene que ver con eso, ¿no? Maestro, ¿No? es que toda esta <risa> producción de operaciones y maquillaje, la tienen que mostrar, sí, maestro. tienen pues que vender, sino, no entiendo esa parte. ¿no? <risa> no, pero es cierto, estábamos haciendo un comparativo. Yo creo que sí deberíamos armar de repente un, un programa hablando de esto. Eh, porque sí, ¿no? Digamos que no son clases de historia, pero tienen sus cosas defendibles, ¿no? Sí, fíjate, incluso ahorita con ese auge, gran auge de México-Colombia, de hecho no sé si sepan recién, no sé si ya está en funcionamiento, hay una ruta directa a Guadalajara-Bogotá. La serio? iban a iniciar este mes, de hecho la anunciaron en la prensa. ¡Wow! Entonces, por, por el gran flujo de viajantes, México-Colombia, Colombia-México. ¿Y como cuánto tiempo se hace? A ver, no tengo ni la menor idea. Esperemos que algún día vayamos a Colombia. Ojalá. Por ahí que nos inviten a alguien, a estos pobres. Oye, Angelito, creo que te hablan. Sí, es que mira, tenemos tantas similitudes, por decirlo, la migración. Aquí vemos la migración, cómo pasan todos los migrantes de Centroamérica hacia, el, hacia Estados Unidos. Pues aquí los vemos en Guadalajara, aquí por las vías. Y en Colombia tienen el, el llamado Tapón de Darín, que es una zona, bueno... Pues muy famosa, Darío no es Colombia, es Panamá, pero es parte de la selva que vienen los migrantes de, de Sudamérica hacia Panamá cuando vienen, pues, mojados, pues, o sea, cuates que no tienen varo, pero dicen que es terrible porque es la selva tremenda con el calor y, vamos, es tan tupida la selva que no hay ni caminos, ¿no? Entonces ahí, muchísimos cada año ahí quedan muertos, total, en la jungla. Es muy famoso el tapón de Darien Te recomiendo que busquen algo de eso Está muy interesante Y también hay ese fenómeno de migraciones Ok ¿Qué? Mira, nos están ayudando con el dato este De lo que acabas de mencionar Dice que ese viaje lo hace Viva Aerobús Y que son cuatro horas y media oh. Pero que por ejemplo Angelito, ahora que se van Supongo que debe ser costoso Porque dice que ahora ellos Se van como eh, se, Como siempre supongo Se han ido Y van a ser 17 horas de viaje. Ah, bueno, pues se van a dar una vueltita. <ríe> Está bien, para que tengan que platicar. <ríe> no, bueno, pues es que quizá de verdad no sea no esté este viaje todavía al alcance de. Primero treman. van a llegar a Buenos Aires, ¿verdad? <ríe> <ríe> qué padre, qué padre. Ah, con escala, ¿sí no? Sí. Mira, tratándose de viajar y de conocer, la verdad es que uno tiene que aprovechar, ¿no? mucho trabaja uno como sí. para andarse Bueno, pero para los ejecutivos repente, que quieren llegar rápido directo pues es, ahí está la opción. ¿no? Uno que va por primera vez y que quieres ir a conocer todo, no importa las 17 20 horas que mm. hagas, ¿no? Ok, maestro pues uh, vamos a tener que despedirnos Tú me dices si vamos no. primero a canción Y luego volvemos a despedirnos o qué vamos prefieres? ¿Sí? Entonces vamos a escuchar Una de mis favoritas Desde que yo tengo uso de razón Escuchando música de salsa De hecho ha sido alguna de nuestras Canciones representativas En alguna época de, de La vida de la Academia Anfibia. Y pues tiene uno de mis personajes favoritos, que es la Pantera Rosa. Así que vamos a escuchar. De hecho, hay una historia que nos, que nos toca ahí, porque de hecho cuando... En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando fue invitado en aquellos años Colombia... Uh -huh. Creo que ya van dos veces que es invitado a Colombia. Uh -huh. La primera vez, yo recuerdo, vino Totó la Mampocina uh -huh. y Carlos Vives. Oh, y sí. en esta segunda... Eh, Viendo la 33. Sí. Y nos tocó estar allí sí, en, en, sí, en el concierto de la 33. Estuvo pa y, de, y de Agrapa. No, pues. Un concierto que hicieron allá en Zapopan, ¿no? Sí. Con un piso dificilísimo de. Hicieron dos. Bailar. Uno en Zapopan y otro aquí en. En la Expo. En la Expo. Sí, y pero el el, el fuera fue en el de Zapopan, ¿verdad? Sí, ahí estuvo bien duro el piso, pero ni modo. Sí. Porque gratis y todavía ponerse los maños. <risa> Oye. Es que mis tíos sí llegaron <risa> eh, desgastados. Ok, pues vamos a escuchar. Tres minutitos nada más de esta canción que se llama La Pantera Mambo, con la gran, gran orquesta que ya después cambió, la 33. La okay, 33. más.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ay, qué buenos recuerdos, maestro, con esa sí. canción, ¿no? Mambo, qué rico mambo. Mambo, qué rico mambo. Pues, maestro, está llegando el momento de despedirnos. Ajá, uh -huh. pues... Estuvo bueno. Hoy sí. no mandó saludos a las corresponsales sí, hace de la ciudad. En, en Suecia, en las Europas, en el Báltico. Ajá. Ya, ya han de estar dormidas, pero mañana nos escuchan. Sí. Sí, así que les mandamos saluditos. Y unos besotes. Esperamos que, que los mocos suecos ya las dejen descansar porque uh -huh. han sido muchos días. Sí. ¿No? Pero bueno, hay que acop acoplarse a, a los nuevos fríos. Uh -huh. Agradecemos a todos los que nos prestaron sus oídos. Nos escuchamos el próximo martes. Nos escuchamos el próximo martes. Y gracias, maestro. Un placer coincidir con y, usted. Iguanas. Vámonos. Vamos, que Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.